Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Esta es una Sura que hemos revelado y cuyos preceptos hemos ordenado seguir, en la que hay claras alellas para que reflexionen. Castiguen a la fornicación y el fornicador con 100 latigazos, si 4 testigos probos dan fe de la inmoralidad y no dejen que su compasión por ellos les impida aplicarles la pena completa si de verdad creen en alá y en el día de la resurrección y que un grupo de los creyentes sea testigo de la aplicación del castigo un fornicador solo debe casarse con una fornicadora o una idólatra y una fornicadora solo debe casarse con un fornicador o un idólatra pues está prohibido para los creyentes casarse con ellos y castiguen con 80 latigazos a quienes acusen a mujeres decentes de fornicación o adulterio sin presentar 4 testigos y no acepten nunca sus testimonios esos serán los transgresores por haber desobedecido a Allah salvo quienes se arrepientan después de haber formulado la acusación y se enmienden pues Alá es indulgente y misericordioso. Y quienes acusen a sus esposas de adulterio y no tengan ningún testigo salvo ellos mismos, que juren por Alá 4 veces ante las autoridades pertinentes que dicen la verdad. Y que la quinta vez que juren, invoquen a Alá diciendo que los expulse de su misericordia si mienten. Y ella se librará del castigo. Se si jura por Allah 4 veces que su marido miente. Y la quinta vez que jure, invocará a Allah diciendo: "Que caiga sobre ella su ira si el marido dice la verdad". Y si no fuera por la gracia y la misericordia de Allah sobre ustedes, y porque siempre acepta el arrepentimiento y es sabio, revelaría la verdad sobre el asunto y castigaría al culpable. Ciertamente quienes extendieron la calumnia contra Aisha fue un grupo de ustedes los creyentes no piensen que ello los perjudicará a quienes no tuvieron nada que ver con la calumnia pues los beneficiará al esclarecerse el asunto y probarse la inocencia de Aisha todos los que participaron en la calumnia obtendrán su merecido por la parte del pecado que les corresponda y el principal responsable, tendrá un terrible castigo. ¿Por qué cuando los creyentes y las creyentes la oyeron, no pensaron bien los unos de los otros, y dijeron que se trataba de una clara calumnia? ¿Por qué no se presentaron cuatro testigos de lo que decían? Si no presentan los testigos, son ellos los mentirosos ante Allah. Si no hubiera sido por el favor de Allah sobre ustedes, y por su misericordia en esta vida y en la otra les habría sobrevenido un terrible castigo por lo que dijeron propagaban la calumnia de boca en boca hablando de aquello sobre lo que no tenían conocimiento y pensaban que lo que hacían carecía de importancia pero para Alá era muy grave por qué no dijeron al oírla no nos corresponde hablar de esto gloria a Alá Esto es una gran mentira. Allah les advierte que no deben volver a hacer nunca algo similar, si de verdad son creyentes. Y Allah les explica con claridad sus mandatos, y él es el omnisciente y sabio. Ciertamente, quienes se complacen en difundir calumnias sobre los creyentes, acusándolos falsamente de fornicación o adulterio, recibirán un castigo doloroso en esta vida y en la otra si no se arrepienten alá sabe que mienten mientras que ustedes no lo saben si no fuera por el favor y la misericordia de alá sobre ustedes y porque él es en verdad compasivo y misericordioso les adelantaría el castigo oh creyentes no sigan los pasos del demonio y quien los siga debes saber que él ordena la inmoralidad y las malas acciones si no fuera por el favor y la misericordia de allah sobre ustedes ninguno podría purificarse nunca de sus pecados pero allah purifica a quien quiere aceptando su arrepentimiento y allah oye y conoce todas las cosas y que quienes han sido agradecidos con la fe y con riquezas No juren que no ayudarán económicamente a sus parientes, a los pobres y a quienes emigraron por la causa de Allah, porque estos participaron en la propagación de la calumnia. Que los perdonen y pasen por alto lo sucedido. ¿Acaso no desean que Allah los perdone? Y Allah es indulgente y misericordioso quienes acusen de fornicación o adulterio sin prueba alguna a mujeres decentes, inocentes y creyentes, que ni siquiera piensan en cometer dicha inmoralidad, serán expulsados de la misericordia de Alá en esta vida y en la otra, y recibirán un terrible castigo el día de la resurrección, día en que las lenguas, manos y piernas de quienes rechazaban la verdad darán testimonio contra sus dueños acerca de lo que solían hacer en la vida terrenal. Ese día, Alá les dará la retribución que merezcan y sabrán que él es la verdad manifiesta y que sus promesas y amenazas son ciertas, y que él no es injusto con nadie. Las malas mujeres son para los hombres perversos, y los hombres perversos son para las malas mujeres debido a la similitud que hay entre ellos. Y las buenas mujeres son para los hombres buenos. Y los hombres buenos son para las buenas mujeres debido a la similitud que hay entre ellos. Estos son inocentes de lo que los acusan los infames. Recibirán el perdón de Allah y una provisión generosa en el paraíso. ¡Oh, creyentes! ¡Oh, creyentes! No entren en ninguna casa que no sea la suya, sin antes haber pedido permiso y haber saludado a quienes viven en ella. Eso es mejor para ustedes, para que así reflexionen sobre los mandatos de su Señor y lo obedezcan. Y si no hallan a nadie en la casa, no entren hasta que se les conceda permiso. Y si les dicen que regresen más tarde, háganlo así. Eso es mejor para ustedes. Y Allah sabe bien lo que hacen. No incurren en falta si entran sin permiso en casas o estancias no usadas como viviendas si les son de algún beneficio. Y Allah conoce las intenciones que manifiestan y ocultan. Dile a los creyentes: "Oh, Muhammad, que bajen la vista ante lo que se les ha prohibido mirar" y que protejan sus partes íntimas de la indecencia. Eso es más puro para ellos. Ciertamente, Alá está bien informado de lo que hacen. Y dile a las creyentes que bajen la vista ante lo que se les ha prohibido mirar. Que protejan sus partes íntimas de la indecencia y que no muestren su cuerpo ni los adornos que lleven, excepto aquello que asome de manera no intencionada y que se cubran con velos desde la cabeza hasta el pecho. Y que no muestren su atractivo salvo a sus esposos, a sus padres, a sus suegros, a sus hijos, a los hijos de sus esposos, a sus hermanos, a los hijos de sus hermanos o hermanas, a las mujeres musulmanas, a los esclavos y esclavas que posean, a los sirvientes carentes de deseo sexual y, y a los niños pequeños que aún no sienten interés por las mujeres. Que ellas no sacudan los pies para llamar la atención de los hombres con el ruido de las pulseras tobilleras o avalorios que llevan, y para mostrar parte de los adornos que ocultan. Y vuélvanse todos a Allah en arrepentimiento, oh creyentes, para que puedan triunfar en esta vida y en la otra. Amén. Y casen a los solteros y solteras de entre ustedes, y a los esclavos y esclavas, que sean rectos y virtuosos. Si son pobres, Allah los enriquecerá con su favor. El favor de Allah es inmenso y él conoce todas las cosas. Y quienes no dispongan de los medios para casarse, que se mantengan castos hasta que Allah los enriquezca con su favor y a aquellos esclavos suyos que deseen un contrato de emancipación, concédeselo si ven un bien en ellos, porque son rectos en la religión y capaces de ganarse honradamente la vida. Y denles algo de los bienes que Adá les ha otorgado. No prostituyan a sus esclavas para conseguir beneficios terrenales si desean la castidad. Pero si alguien las obliga a ello que sepan que Alá es indulgente y misericordioso con ellas y que el pecado recae sobre quien las prostituye y ciertamente les hemos revelado a ellas esclarecedoras y ejemplos de quienes pasaron por esta vida antes que ustedes así como una exhortación para los piadosos Alá es la luz que guía todo cuanto existe en los cielos y en la tierra su luz es como una hornacina donde hay colocada dentro de un claro cristal una lámpara que resplandece como una brillante estrella el combustible de dicha lámpara se extrae del fruto de un árbol bendito un olivo que crece en un lugar de la tierra entre oriente y occidente que recibe la luz del sol desde el amanecer hasta su puesta tal aceite prende casi sin tocarle el fuego debido a su pureza y cuando prende es luz sobre luz alá guía a quien quiere hacia su luz y expone ejemplos a los hombres y alá tiene conocimiento sobre todas las cosas dicha luz brilla en las casas de oración o mezquitas que alá ha ordenado construir y purificar donde su nombre es exaltado y glorificado mañana y tarde por hombres a quienes ni los negocios ni las ventas los distraen de glorificarlo y alabarlo de realizar el salat y de entregar la zakat y que temen el día de la resurrección en que los corazones y la vista se estremecerán de terror ese día Allah los recompensará según las mejores acciones que hayan realizado pasando por alto sus faltas e incrementará su favor sobre ellos y ha da a gracia a quien quiere sin límite alguno y las buenas acciones de quienes rechazan la verdad son como un espejismo en el desierto el sediento cree ver agua mas cuando llega al lugar donde esperaba encontrarla no hay nada de esta y encuentra en su lugar a su señor quien lo juzgará y le dará su merecido el infierno y Allah es rápido concediendo a sus siervos la retribución que sus obras merecen o bien sus acciones se asemejan a la oscuridad de un mar profundo donde hay olas cubiertas por olas y estas a su vez cubiertas cubiertas por nubes oscuridad sobre oscuridad Si uno extendiese la mano apenas podría distinguirla y aquel a quien Alá no guía con su luz no podrá guiarse ¿Acaso no ves oh Muhammad que cuanto hay en los cielos y en la tierra glorifica a Alá así como las aves cuando extienden sus alas toda criatura sabe cómo alabarlo y glorificarlo Y Allah conoce lo que hacen. A Allah pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra. Y todo retornará a Él el día de la resurrección. ¿Acaso no ves que Allah impulsa las nubes con suavidad? Después las agrupa y las apila unas sobre otras. Y luego ven la lluvia salir de su interior. ¿Qué? Y hace que caiga el granizo del cielo, de nubes como montañas, y alcanza con él a quien quiere, y libra de él a quien quiere. El fulcor de su relámpago casi arrebata la vista. Allah es quien alterna la noche y el día. Ciertamente, en ello hay un motivo de reflexión para los dotados de discernimiento. Y Allah es quien alterna la noche y el día ha creado a todas las criaturas a partir de agua. Las hay que se arrastran sobre el vientre. Otras caminan a dos patas y otras a cuatro. Allah crea lo que le place. En verdad, Allah es todopoderoso. Y hemos revelado a ellas esclarecedoras, el Corán. Y Allah guía a quien quiere hacia el camino recto. Y dicen los hipócritas: Creemos en Alá y en su mensajero, y obedecemos sus órdenes. Mas un grupo de ellos se desentiende después de lo que han dicho, y dan la espalda al mensajero y a lo que les ha revelado de parte de Alá. Esos no son creyentes. Y si se les llama a seguir el contenido del libro de Alá y a la decisión del mensajero con respecto a sus disputas, Un grupo de ellos no acude porque no quiere aceptar su veredicto y se aleja. Mas si ellos tienen la razón, acuden al mensajero de Allah raudos y obedientes para que dictaminen en su favor. ¿Acaso sus corazones están enfermos de incredulidad? ¿O es que dudan acerca de la veracidad de Muhammad? ¿O temen que Allah y su mensajero sean injustos con ellos en su dictamen? No. No más bien son ellos los injustos ciertamente cuando los creyentes son llamados a aceptar el juicio de allah y de su mensajero dicen oímos y obedecemos esos son quienes prosperarán y se salvarán y quienes obedecen a allah y a su mensajero temen a allah y son piadosos serán los vencedores y los hipócritas juran por Alá solemnemente que si les ordenaras salir a combatir lo harían diles no juren en vano sabemos que su obediencia es solo de palabra en verdad Alá está bien informado de lo que hacen diles oh Muhammad obedezcan a Alá y al mensajero Si no lo hacen, sepan que el mensajero solo es responsable de aquello que se le ha encomendado: transmitir el mensaje completo, mientras que ustedes son responsables de seguir lo que se les ha ordenado. Si obedecen, estarán bien guiados. Mas al mensajero solo le corresponde transmitir el mensaje con claridad. Alá ha prometido a quienes creen de entre ustedes, oh musulmanes, y actúan con rectitud, que sucederán en la tierra a los idólatras que la gobiernan, al igual que sucedió con los creyentes que los precedieron, y les dará autoridad para practicar la religión que Él escogió para ellos, el Islam, y cambiará el sentimiento de miedo que tenían los creyentes ante los idólatras por el de seguridad, Si adoran solamente a Allah y a nadie más. Y quienes nieguen después los favores que Allah les ha concedido, serán los rebeldes. Realicen el salat. Entreguen el zakat y obedezcan al mensajero para que Allah sea piade de ustedes. No pienses, oh Muhammad, que quienes rechazan la verdad podrán escaparse de Allah en la tierra su morada será al fuego y qué pésimo lugar de destino oh creyentes que sus esclavos y los niños que no hayan alcanzado aún la pubertad pidan permiso para entrar en sus aposentos en tres ocasiones antes del rezo del alba cuando se desvisten para descansar al mediodía y después del rezo de la noche Son tres momentos de privacidad para ustedes. Si entran en sus aposentos sin pedir permiso en otros momentos del día, no incurren en falta ni tampoco ustedes, pues son momentos en los que se reúnen y atienden sus asuntos. Así es como Alá les explica sus mandatos. Y Alá es omnisciente y sabio y cuando los niños lleguen a la pubertad que pidan permiso para entrar en todo momento como hacen los adultos así es como habla les explica sus mandatos y allah es omnisciente y sabio y las mujeres que hayan alcanzado una avanzada edad y ya no sientan deseo de casarse ni despierten en los hombres deseo alguno no incurren en falta si relajan ligeramente sus vestimentas externas, siempre que no dejen de cubrir el cuerpo y no pretendan con ello mostrar algún atractivo. Mas si se cubren completamente con dichas prendas externas, es mejor para ellas. Y Allah oye y conoce todas las cosas. El ciego, el lisiado y el enfermo no serán reprochados, ni tampoco ustedes si comen en sus casas o en la de sus hijos, padres o madres, hermanos o hermanas, tíos o tías paternos, tíos o tías maternos, o en aquellas casas cuyas llaves poseen porque sus dueños les han dado permiso para supervisarlas o hacer uso de ellas en su ausencia, o en la de un amigo suyo, aunque sus familiares y amigos no estén presentes siempre y cuando no les importe que lo hagan. Pueden comer juntos o separados, mas cuando entren a cualquier casa, salúdense entre ustedes con el saludo de paz proveniente de Allah, pues es bendito y bueno. Así es como Allah les aclara sus mandatos para que reflexionen sobre ellos y los sigan. Los verdaderos creyentes, Son aquellos que creen en Allah y en su mensajero y que cuando se encuentran reunidos con él por un asunto de interés común no se retiran sin pedirle permiso. Quienes te pidan permiso, oh Muhammad, son quienes de verdad creen en Allah y en su mensajero. Y si te piden permiso para retirarse con el fin de atender algún asunto privado, Concédeselo a quien quieras de ellos y pide perdón a Allah por ellos. Ciertamente, Allah es indulgente y misericordioso. No llamen al mensajero de Allah cuando se encuentre entre ustedes como se llaman los unos a los otros sin el debido respeto. Y Allah sabe qué hipócritas de entre ustedes. Se retiran con disimulo sin pedir permiso durante el sermón del rezo en congregación del viernes. Que se guarden quienes se oponen a las órdenes de Alá o de su mensajero, de que les sobrevenga una desgracia o se abata sobre ellos un castigo doloroso. A Alá pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Conoce bien todo lo referente a ustedes. Y el día en que regresen para comparecer ante él, El día de la resurrección les informará sobre las acciones que realizaron. Y Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas.